días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Como siempre en el aire de Farco, el Fuero Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros aquí acompañados hoy por una cantidad enorme de alumnos. Ellos son estudiantes de la Escuela Jorge Newbery, la escuela número 18 del Distrito Escolar número 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Chicos, ¿cómo les va? Muy bien. bien. Muy bien. bien. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué grados son? Cuenta el mes. Sexto A. Sexto grado A. A. A. Turno. Completo, completo Ah, o sea que van bueno, la mañana y la tarde sí. sí ¿Comen ahí en la escuela? Sí ¿Qué es el almuerzo hoy? Eh, polenta, polenta, polenta Polenta Polenta la mamiesa Ah, mira, con salsa ¿Estaba sí. buena? Sí Más o menos más o, Muy rica Más o menos Para otros Es polémico, acá Algunos dicen que muy rico Otros que más o menos Bien A ver, chicos Cuéntenme, ¿de qué se va a tratar el programa? Estuvieron trabajando sobre el lenguaje radial, ¿no? Sí ¿Hace cuánto que vienen trabajando en esto? Dos semanas Dos semanas ¿Dos semanas en este programa? Sí. Mirá. Sí. ¿Y antes? Mm, ¿Estuvieron trabajando antes? Escribiendo, haciendo prácticas. Sí de, los, sí, de la 5WH. Ah, estuvieron trabajando con las 5W del periodismo. Muy bien. Qué bien. Ahí, ¿y con quién trabajaron eso? ¿Con la seño? Eh, con Eva. Con Eva. Eh, ah, con Eva con González, la González la García. La García. Sí. sí. Bien, que ella es la profesora que va bien. del programa REC. Es Red de Escuela y Comunicación Aparte, tengo acá Estuvieron trabajando con sí. Matías Ricci sí, sí. Y Alejandra Pécora sí. sí Que son los profes de ustedes, son los maestros Sí, sí. son otros profesores bien, Uno de sexto hay, otro de sexto ¿Con sí. quién vinieron hoy? Con, con Alejandra, con Alejandra, la Alejandra. Con Alejandra y, y con Claudia y Claudio, La vicerrectora Ah, bien, bueno, entonces hay que mandar saludos. Sí. Sí. saludos Saludos saludo, saludo. Claro, Saludos Claro, todavía que les hacen el aguante de venir Vinieron el micro, ¿no? Sí. Sí. Bien Ustedes están muy cerca Nosotros estamos con los estudios aquí en la ciudad de Buenos Aires En la zona de Lugano ¿Sí? ¿Y ustedes están cerca de donde me habían dicho? El de... autódromo ¿Qué bueno. calle están? Eh, Roca. Avenida Roca Para aquel que no se ubique cerca de Roca y General Paz sí, Es un lugar medio conocido De la ciudad de Buenos Aires Hay una escuela, la escuela es primaria Es doble jornada ¿sí? Los chicos estuvieron trabajando los nombres y los apellidos, por favor, de cada uno de ustedes, así la gente sabe quiénes están haciendo el programa Fabricio Formarelli Franco Rodríguez Keila Mamani Selena Rosales Abril Berlas Amar Delgado Todos estudiantes de, entonces, sexto grado A sí. Sí, sí. sí Escuela Jorge Número, número 18, distrito escolar 21 Bueno, estuvieron trabajando sobre cómo hacer radio y alguna cuestión que tiene que ver con el sonido, ¿no? Sí Sí. ¿Sí. ¿Cómo le diríamos? ¿Cuál es el título de hoy? Eh, historias historia, de, sonido. Historia de sonido Historias de sonido ¿Cuál fue la dinámica de trabajo? ¿Cómo trabajaron para generar esas historias? Primero nos dieron sonidos para tratar de una historia y completarla Así que eh, nos dieron sonidos y nosotros tenemos que idear Tenemos que ver Y tuvieron que inventar sí. ¿Y lo hacían sí. solos, en grupo? Sí. en Algunos grupo. lo hacían en grupo y otros solo Ah, algunos trabajaban en equipo, otros solitos Bien, bueno, y a ver, el primero que vamos a escuchar de esas creaciones que tienen ahí ¿Quién lo hizo? Este que se llama Chicha al rescate Una chica sí. de secto B que se llama Chicha Bien, ¿y quién es Chicha? La, la perra no. de la escuela ¿Tiene una perra en la escuela? Sí, sí, sí. es una, una perra encontrada ahí, y bueno, vino a la escuela Entonces es como que la tratamos de ahí ¿Y ustedes la ven siempre? Sí, todos los sí, días. Sí. días. ¿Está dentro de la escuela o afuera? Dentro de la escuela. ¿Le dan de comer algo? Sí, sí. hasta estuvo cachorro. Ah, mirá. Bueno, la cuidan? Sí, sí. ¿Sí, sí? sí, sí. sí, sí. ¿Sí, sí ¿Se sí la trata bien? Sí. sí Bueno, vamos a escuchar entonces esta primera historia, Chicha al rescate. Chicha al rescate el rescate. rescate. Chicha era una perra que rescataba gente. Un día escuchaba el sonido de una bomba. Sonaba donde había una murga y bailaban la canción de los Simpsons. Hey, hey, Up the morning in Africa. Una vez terminada la murga, para festejar que Chicha los había rescatado, lanzaron cañitas voladoras junto a una canción de Beatbox. Ch y Chicha se asustó y salió corriendo. Después que escapó Chicha, se oyó el maullido de un gato perdido. De repente apareció un hijo de Chicha. Más tarde se oyó la canción Quim. Kind of kind of y se enamoraron. Luego empezó a llover. El gatito se mojó mucho. Entonces entraron a la casa del hijo de Chicha. El gatito, sorprendido al ver que tenían una cámara que, en vez de hacer el sonido del flash, hace el sonido de un cerdo. Luego de tantos días, Chicho se fue con el gatito en un carruaje de vacaciones. Se escucharon los galopes del caballo. Pues entonces no oyó la música y le pidió si podía ir más despacio. Al prestar atención, escuchó la música de la Pantera Rosa y se besaron. Formaron una hermosa familia. Mi nombre es Tiziana Yelen Requeijo. Mi nombre es Kiara Belén García Mírez.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 Continuamos en Hora Libre, le recordamos como siempre que pueden acceder a este programa, ver alguna fotografía y seguramente pueden, si quieren, bajarse este programa, llevarlo a otras escuelas, allí en el sitio web www.programarec.com.ar También pueden escribirnos, hacerlo vía correo electrónico en horalibre.programarec.com.ar en Facebook también pueden buscar fotografías, por lo general allí se si suben la foto de los jóvenes. Programa Rec. En este caso tenemos un grupo de primaria, pero seguramente la foto va a estar, sí, por lo menos la de grupo, para que después las puedan ver eh, junto con la seña. Así que en Facebook escriben Programa Rec todo junto y ahí van a ver la foto. Sí, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ustedes pueden hacerse un usuario gratuito, ¿sí? colocar hora libre dentro de las producciones y bajarse en la programación de todo el año y de años anteriores. Allí está disponible todo lo que es la programación de hora libre en esta versión de Foro Argentino de Redes Comunitarias. La página web es www.farco.org.ar. Chicos, bien, buen laburo ahí, ¿eh? Estuvieron trabajando eh, ustedes y el otro sexto también entonces. Sí. Bien. Cuéntame, ¿qué sintieron ustedes cuando tuvieron que empezar a pensar historias y después, ahora que lo escuchan así en el aire? ¿Qué les parece? ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre ese trabajo que hicieron en la escuela y esto de estar acá? ¿Era como se imaginaban? Para mí sí. ¿Sí? Sí. ¿Habían hecho radio antes? No. No, no. No, no fui a radio, pero no, no estuve. Fui, no. Había sido antes, pero no había salido al aire vos conduciendo. No. Mirá. ¿Y qué se siente esto de hablar por el micrófono? Está bueno. ¿Está <risa> bueno? Me parece muy bien. Bueno, ¿y tuvieron correcciones, digamos? No es sí. que a la historia salió de una. No. Pero que hay mucho de trabajo en eso, ¿no? Sí. sí, Bien, vamos a escuchar el otro trabajo, que se llama Joe Sí, Joe heredado. Sí, este de quiénes tienen idea? Sí, es un chico de sexto o B, pero no sabemos ni idea de quién escribió. Bien, es un compañero de otro de otro curso. Procurco. Sí. Bueno, vamos a escucharlo, a ver cómo suena. Sí. John enredaba en sus recuerdos. Era una noche que John dormía en su casa. De repente, sonó el reloj de una bomba. Él fue caminando donde se escuchaba. Mientras se dirigía, él escuchó un instrumento Se asustó y se fue con su auto al campo. Mientras conducía, él encendió la radio y escuchó la canción de los Simpsons. Que la hacía recordar a su infancia. Él amaneció conduciendo. De repente los pájaros sin sacos cantaban... Él llegó y vio un, un gatito gris perdido. La agarró y se lo lleva a su casa. El gatito se durmió y él aprovechó el tiempo de ir a la calle. De repente vio a un perrito lastimado y aullando. También lo lleva a su casa y lo y lo curó. Él encendió la radio que estaba en su casa y se escuchó la música favorita que se escucha la música de Kim. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Hora Libre. Donde la escuela hace radio. Vamos a aire, ahí acomodándome. ¿De quién era este, este esta producción que acabamos de escuchar? De vernos, de sí, me confundí. Creí que era un chico de, chico de sexo B, pero no, era mío. Ah, mirá. ¿Y con quién trabajaste vos? No, yo sola. ¿La escritura fue sola? Pero hay un montón de sonidos y de voces ahí. Sí. No, es que sí, lo hice yo sola Pero que ya no iba otra cosa O sea que después hubo edición Sí, sí, la edición Bien. ¿La edición cómo se hizo? ¿Tienen idea? De... No, ni idea ¿La la Con la, la seña Eva, Eva nada más hizo Con la seña de Eva, mirá Mirá, está, quedó buena, ¿eh? Eva lo bueno, y, y todo eso Ah, mirá ah, ¿Y más ustedes más dónde más. trabajaron? ¿En el aula o en otro lugar? Para no, en, aula. En, en el aula ¿Grabaron en la misma aula? Sí, sí. sí. mira ¿Y con qué grabaron? ¿Grabador, micrófono, estudio? ¿qué grabador. ¿Llevo grabador. grabadorcito de mano? Sí, sí. sí. Mirá. Bien, bueno. Van ahí tomando forma. Me gustaron lo, las producciones. Bien, entonces ya escuchamos ahora un, una producción que es de sexto A. Sí. Sí. Sí. sí. Nos queda uno más, que se llama Un Día Agotador. Este sí es de sexto B, de ah, Lucas. De Lucas. Bueno, escuchamos ahora. agotador Un día cuando estaba programando el reloj Se prendió de repente y no paraba de sonar Así que lo apagué Fui a la pieza de mi hermano y estaba tocando el güiro Me quedé a escuchar Después de un rato me aburrí y me fui a ver la tele Puse los cintos y estaba la música de rock Miré todo ese episodio Luego salí a la calle y habían pájaros peleando. Seguí caminando y mi amigo estaba haciendo beatbox. En la otra calle vi un gatito y lo fui a agarrar. Un perro lo quería morder. ¡Aaah! Cuando pasaba por una casa, escuché la música King of Magic. De repente se largó a llover. Y vi a unos chicos sacando fotos a la tormenta. Estaba a tres casas de la mía y pasé por una granja y un chancho hacía su ruido. Llegué a mi casa, fui al baño, salí y escuché las presoñas de un caballo. Luego me fui a ver la tele y estaba la pantera rosa. Fin. Mi nombre es Lucas Rea y voy a la escuela número 18 Jorge Ñue, en distrito 21. libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación sonaba ahí un día votador eh, antes les pregunto ustedes que eran los las prácticas del lenguaje ¿sí? ¿y qué son las prácticas del lenguaje? Me el, vos. el lengua la materia de lengua es el nombre de la materia de lengua ahora digamos sí. Sí. pero ¿qué cosas practican? a ver Eh. Pues estamos con las poesías. Ahora están con poesía. ¿Escriben o leen poesía? No, estamos leyendo una, mismos una de Pablo Neruda, Las palabras. Ah, mira, qué lindo. Qué lindo eso. Y empezaron a leer ahora con la seña ahí en el en, adentro del aula, digamos. Sí, sí. ¿Leen aparte cosa solo? En un eh, momento. Sí, sí, mi casa es. Mira, ¿qué te gusta leer? Lo que hay Lo que hay ¿Y escriben cosas? ¿Se sí. ponen a leer textos y después escribir? ¿Cómo hacen eso? Sí. ¿Todavía no? Eh, sí, estamos escribiendo poesías y también todo esto explicativo Que nos van a enseñar de distintas materias Ah, mirá Bueno, entonces eh, no solamente se trabaja, digamos, en la escritura y en la lectura Sino que empiezan también a producir en relación a otras asignaturas Sí Está bueno eso Bien, bien Bueno, a ver Parte de hacer radio tiene que ver con la posibilidad de hablar de diferentes cosas y poner en juego el lenguaje, ¿no? Nosotros vamos a mandar un saludo ahora. Mandar un saludo es parte del lenguaje, ¿sí? Como cuando uno dice, hola, ¿cómo le va? ¿Sí? sí. Pero vamos a saludar a las radios que forman parte de la red Farco y que nos emiten semana a semana. Ayúdame, dale. ¿A quién le vamos a mandar un saludo? FM la Lanua. Formosa Capital. FM, FM Raíces. La Plata. Buenos Aires. FM La Posta Moreno, Buenos Aires Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio La, La, La Milagrosa Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Humahuaca, Jujuy Radio La Aguilar Comunidad del Aguilar, Jujuy FM Educativa, 92.3 Río Gallegos, Santa Cruz FM La Chicharra, 88.7 Goya, Corrientes FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán FM El 88.9 Zapala, Neuquén Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe. Es una radio online. Y a todos les decimos gracias por participar de la red Farco. Les recordamos, tienen la posibilidad de acceder a los programas allí en www.farco.org.ar Nosotros ya vamos cerrando este bloque. Recuérdenme el nombre y apellido de quienes formaban parte de este equipo. Amadela, Abril Merlos, Selena Rosales, Keila Mamani. Franco Rodríguez Fabricio Formarelli Todos estudiantes de la Escuela Jorge Newbery Número 18, Instituto Gerard 21 Chicos, gracias por este primer bloque Nosotros en un ratito seguimos con Más Hora Libre ¿Les parece? Sí, sí. Hasta sí. la vuelta, sí. escuchamos algo de música ¿Qué escuchamos ahora? Eh, un tema de Ozuna, te vas a llamar Listo Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imagino Amor, tengo sentimiento, Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Fins saber un por què la verdad si fui yo el que faé. Perdona-me sol qui Tu corasol sufro, No me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento Igual da un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla, mi corazón No quiero que te vayas Y de no la se me pido perdón ya ni duermo al saber que a mi lado no estás noches de llanto preguntándole a la vida si volverá y sufro como no te imaginas amor tengo sentimiento me como aguantar tan sin saber un porqué dime la verdad si fui el que fallé perdóname son lo quisiera ver Estamos en el aire ahora con un nuevo grupo seguimos <coughs> con los chicos de la escuela Jorge Nuevo la escuela número 18 distrito escolar 21 nuevo equipo así que nombre y apellido por favor dígame su nombre y apellido compañero Matías Torres Bien. Melanie Pérez Tayrana Ramos Joel Mormont Tiziana Di Benedetto Pablo Nicolás José Sanabria ¿Todos también estudiantes de sexto grado? Sí sexto A? Sí. Sí. sí Bien A ver, ustedes trabajaron sobre otra línea Pero que también tiene que ver con el lenguaje radial ¿Con qué estuvieron trabajando? Con la, con la noticia La 5W sí. 5WH como me dicen ustedes ¿Por qué WH? A ver, cuéntenle a la gente que está escuchando Son preguntas en inglés y ¿se acuerdan de alguna de las preguntas por lo menos? ¿Cuáles serían? ¿Cuándo? What? ¿Cuándo? No, what es qué. ¿Qué? Bien. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bien. ¿Y por, qué? por cómo? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. qué cuándo dónde bien y por cómo cómo por qué por por qué bien y quién cómo es? ¿Quién? Uh. W-H-U oh, oh, oh, uh. oh, W-H-U oh, oh. <ríe> ¿Sí? Es eh, qué, quién, cuándo, dónde y por qué Trabajaron con eso para escribir Alguna noticia entonces, ¿no? Sí, sí. ¿Escribieron ustedes o escribieron los compañeros? ¿Cómo fue? Uh -huh. Todos También, también escribimos eh, Una noticia eh, Sobre las preguntas De las 5WH Que eran y también y eh, e eh, hicimos también noticias ah, como por ejemplo es el de, de chiller rescate hicimos otro Mirá. Otro diferente les pregunto si alguien les pregunto ustedes de otro grado un grado más chico como se redacta una noticia tendríamos que empezar di eh, diciendo eh, hola estamos en En el noticiero de la, de la escuela jorge newberry uh -huh. eh, distrito 21 y Eh, después tendríamos que decir nuestro nombre Hola ¿Quién habla, digamos? Lo que tengo que poner es la información Sobre la sí. que vamos a hablar ¿Sobre la vamos a hablar? ¿Por qué es importante? ¿sí? ¿De quién? ¿De quién? Algunas de las noticias también eh, Estamos trabajando en, en algunas materias Y por ejemplo eh, Hay una materia una, una materia eh, Como por ejemplo tecnología Tenemos la rueda hidráulica Hicimos una noticia sobre la rueda hidráulica Hidráulica Bien Y también hicimos Sobre la revolución industrial Ah, mirá, bien Ahí ya sí, sí. se fusieron técnicos Empezaron sí. con una cuestión Más histórica, digamos sí. Mm. sí Bien Bueno, vamos a escuchar El primer trabajo ¿Les parece? Mm. ¿Y ahí lo comentamos? Mm. Dale mm. La noticia tiene que tener sentido, eh, tiene que explicar algo. La crónica sirve para transmitir algo que pasó y lo que nosotros vamos a hacer es responder cinco preguntas, cinco preguntas que se llaman las 5WH. What? What? ¿Qué sucedió? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? no well. dónde con quién guay ¿Por, por qué y a veces también respondemos con sí. ¿Cómo tú ses hecho seguimos por facebook como programa REC. Aquí estamos en el aire de la libre, hablando acerca de las noticias, ¿no? Eh, que es una de las cosas que los chicos no solemos leer, que la me puse a de los chicos. ¿Suelen leer noticias? Sí. ¿Sí? Y yo no. ¿En la escuela leen noticias? Sí, en la escuela noticias. Sí, la... Qué le pasa cuando se se pusieron a leer noticias por primera vez, la verdad. Salvo que busques noticias espectacularmente asociadas a algo bueno, cuentan cosas feas. Uh -huh. <ríe> como, ¿O no? como si no se murieron personas... catástrofes, muertes, accidentes. ¿Cuántas pues, veces hay alegría? ¿no? <ríe> Digamos, algo que te pongas a buscar buenas noticias, sí. que se puede buscar, qué sé yo esto, qué sé yo, eh, el avance de la ciencia, Eh, por ahí se puede hablar acerca de la historia. Sí, pero son textos que son como más difíciles, ¿no? ¿Les pasa eso? Sí. sí de vez ¿sí? en cuando, a veces. Sí. Bien, cuando se ponen a escribir ustedes noticias, lo hacen solos, en grupo, a veces eh, solos y a veces en grupo. Bien, ¿y cómo se cómo se organizan para escribir así, cuando están en grupo, por ejemplo? Eh, la seño nos nos divide por grupo. Y de ahí uno de ese grupo agarró una hoja y vamos escribiendo y vamos pensando cada uno Cómo haríamos para hacer la noticia o lo que sea Y le van dando datos, digamos, esas cosas, ¿no? Sí Bien, bueno, tenemos otra... me parece que es un noticiero, ¿sí? Me parece que es un noticiero que está ahí grabado, ahora lo vamos a ver si es que parece eh, Y le parece, lo comentamos... Sí, antes ya explicamos Cómo se hace una noticia, cuáles son sus partes Ahora vamos a ver cómo suena una noticia Esta son las noticias De La nuestra escuela Jorge Newberry La rueda hidráulica Lo que nos dio la claseño de Tecnología eh, es un proyecto que consiste en hacer una rueda hidráulica. empezamos a hacer en el mes de abril, cuando la Seño nos indicó qué hacer y con qué material hacerlo. Eh, sucedió en el taller de tecnología en las aulas de secto A y secto B porque como es un taller de tecnología, por lo tanto consiste en construir cosas y probar si funcionan o no. La rueda de lolica funcionó y la hicimos con materiales reciclables, con tapitas, puede ser con CD, plástico, todo lo que ustedes quieran y vamos, sí. si funcionaba o no y si giraba. Y si servía también para regar una regar las plantas. Al tirar el agua por por las tapitas Eso gírica en como un, en una fuente y de la fuente hay un agujero que cae que se dispara y cae en las plantas y es como que si las riega. La señor de tecnología eh, la señor Milva, yo soy Joel, Lautaro, Tomás, Selena, Kimberly Tyler y también está Luca. Continuamos, Continuamos con la decisión de la, de la joven Genyuri. Con, con el proyecto, proyecto de incubación. ¿Cuándo? Lo sucedido fue cuando tuvimos la primera clase con el profesor Marcelo. ¿En dónde? En donde estuvimos realizando el proyecto de incubación fue en la huerta. ¿Quiénes? Todos los chicos del sexto A y del B, incluyendo nuestros profesores de este proyecto. Son el profe Mati, la profesora Alejandra y el profesor Marcelo por qué porque este año tend que saber la incubación y cómo se se reproducen los pollitos ¿Cómo? utilizamos eh, un, un huevo dos huevos eh, un huevo era un huevo duro y, crudo. y el otro era crudo y cuando rompimos el huevo crudo salía salió salió bien porque salió, salió. la yema Después salió como la clara más espesa y después la clara más líquida. El aula sale al aire. Hora libre. Estamos ahora libre con los chicos de sexto grado de la escuela número 18 de sexto escolar 21 y resulta que ahí, con formato de noticia, empezaron a contar algunas cosas que tienen que ver con realizaciones adentro de la escuela. Una fue integrando la materia tecnología, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué cosas hicieron con tecnología? Una no. no escucho. Hicimos una rueda hidráulica. Bien, ¿qué es una rueda hidráulica? ¿Qué me explican fácil? ¿Cómo sería...? Eh, es como ¿Cómo es como una rueda ¿Sí? que, que gira eh, por, por el agua tiramos agua ¿Sí? y eso va girando adentro de la tapita de lo que haya va girando y va cayendo en un tupper sí, sí, que es un agujero sí. que riega las plantas tanto. mira, y el mecanismo, ¿quién lo armó? eh, no la señora Aparte lo teníamos que hacer Lo teníamos que hacer solos ah, mira. Y en nuestra casa O ahí en, en tecnología en Mirá, es ¿Ah? un trabajo interesante ese, Sí, poco, sí. Aprendieron. aprendieron cómo funciona la cuestión del agua sí. La humedad Y después trabajaron sí. con huerta, puede ser Ahí hicieron una, una experiencia con la huerta Sí ¿Lo escuché? ahí? ¿Yo en, en la sí, grabación? Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, ¿Qué tienen la materia huerta ustedes? O... Sí Este año estamos con el nacimiento de los pollitos La incubación ¿Y cómo? ¿Dónde los tienen? En la incubadora Ahora están en la bandeja En la bandeja nacedora Imagínate que estoy en primer grado No tengo ni idea que es una incubadora Explícame qué es eso Es una máquina que incuba los huevos Para que puedan nacer los pollitos O sea, no es una heladera Bueno, pregunto Cuéntenme No ves que les estoy preguntando que no sé Y, y, y su no es una heladera Nada que ver, es lo contrario Eso daría sí, eh, es mantiene, el, mantiene calor. el calor Para que los pollitos puedan nacer, nacer en su Y eso hace como cual. si fuera un, eh, como, como si fuera naturalmente una gallina una Ah, gallina de una, una trata gallina. de copiar la temperatura de la gallina Sí, sí. los pollitos ahí viven? Sí ¿Y ya crecieron algunos? Sí, ya están todos. ¿Ya están vivos? Eh, sí. No, todavía no. Vimos, no, sí. O sea, ¿están vivos los, los embriones, los, los, los, los están huevos? Están adentro del huevo. Ah, todavía no, no nacieron. O sea, hoy el de granja lo tendría que venir a poner adentro de la bandeja nacedora. Porque hoy ya pasaron 21 días, ¿no? ¿Qué es no, una bandeja nacedora? No, mañana. Es una bandeja, te dije, donde se ponen los huevos con los de los pollitos... Para que, de, para que dentro después de un día, sí. nazcan. ¿Cuántos días lleva todo el proceso? Eh, 21 días. 21 días incubándose. Sí, y el día 20 lo ponemos en la... En la bandeja nacedora. Sí. Bien, y siempre, o sea que ahí no se puede cortar la luz, tienen que estar cuidándolos. Etc. Sí. Y ahora pregunto, ¿una vez que nacen ya saben qué van a hacer con los pollos? Sí. ¿Lo vamos a criar? No. ¿Lo van a, no. a criar? Lo vamos a... Cuénteme cerca Porque la escucho re lejos le vamos Lo vamos a alimentar Le vamos a dar un buen hogar y... ¿Cuántos tienen más o menos? tiene idea? Uno, ¿Qué? siete ah, Siete, mirá. ocho O sea que Después van a tener o gallinas o gallos eh, No eran patos y gallinas No eran patos ¿No? y gallinas Ah, no son solo, solo gallinas sino No, patos, patos, sí cuál, ¿Qué diferencia hay entre un huevo de pato y un huevo de gallina? ¿Qué? El de pato es más grande. Uh -huh. Uh -huh. Y el de pato no es un pato, me imagino. Bien, natural. Me parece muy bien. Bien. ¿Y se, se diferencia mucho en, en la textura, en la cáscara y eso? Sí. Es pues sí, menos. Es, como, es más grueso, digamos. Nunca había un huevo de pato, ahora que me, lo, me pongo a pensar. Mucha radio, poca de granja tengo yo. ¿Ya tuvieron patos? Sí. ¿Ya sí. sí. sí. criaron? Que, tenemos Para... un montón. O sea, ya tuvimos... El año, no, este año tuvimos y ahora estamos con el mismo proceso de la incubación Pero pusimos otros huevos Ah, ¿y también lleva la misma cantidad de días? Sí, juegos? siempre sí. lleva la misma cantidad, sí, 21 lo los patos, días Lo de los patos no lleva la misma cantidad de días que la de la gallina Lleva más eh, lleva más días que la de la gallina Mira vos, ¿tienes idea cuánto? No. Las la gallinas, eh, 21 días, ¿no? Sí, la de los patos, calcularle 28 días. Bien. 31. 31 días. Por ahí, más o menos. mira Bien. No tenía esos datos. Mirá cómo aprendemos. Bueno, nos queda todavía una parte más del noticiero. ¿Lo escuchamos? Dale. No, no. Sí, escuchémoslo. No. En Dora Libre los chicos hacen un noticiero de la Jorge Número y yo así Dale. No. Noticias de nuestra escuela, Jorge Newberry. En el noticiero de la Newberry, la cartelera de mayo y de junio. ¿Qué sucedió? Nosotros empezamos a hacer la cartelera para que la gente que viene a la escuela sepa que estamos en mayo y recordar las fechas importantes. ¿Cuáles? El primero de mayo y el 25 de mayo. El primero de mayo el día del trabajador y el 25 el día de, de la Revolución de Mayo. ¿Quiénes? Los chicos de sexto grado A y B de la escuela número 18. ¿Cuándo? A principios de mayo. ¿Dónde? En la escuela número 18 del 21, en la Avenida Roca y Soldado de la Frontera, en el barrio Lugano. Esta es la revolución industrial relatada para el noticiero de la de la Jorge Newbery. ¿Qué sucedió? Tuvo lugar en la historia gracias a la creación del ferrocarril a vapor, barcos a vapor y nuevas máquinas para hilar. La la denominaron revolución industrial al cuando se origina en Gran Bretaña desde mediados siglo 18. ¿Quién es? Hoy intervinieron los grupos sociales, los burgueses y los obreros. ¿Por qué? La revolución industrial se produjo porque hubo un gran desarrollo en la industria siderúrgica de tres tipos de materiales, el hierro, acero y carbón. En el noticiero de la Newberry, los métodos de separación. ¿Qué sucedió? Lo, eh, lo sucedido fue que estamos viendo tipo de separación de mezcla, tamización, filtración, tria, inf, eh, centrifugación y imantación. ¿Cuándo? Todo lo estudiado empezó el día 10 del 3 del 16 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque queríamos saber si se podrían separar las mezclas y cómo. Lo hicimos con los profes de ya con los profes de clase. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satellital. Continuamos con Hora Libre. Chicos, estuvimos ahí escuchando parte de otro trabajo que hicieron, ¿no? Sí. No entendí, ¿los profes, con qué profes trabajaron ahí? Con Alejandra y Matías. Y, profe Matías. y con los de, lo de Ciencias Naturales. IAC. Profe Pablo. Y... ¿Qué Ciencias naturales. ciencias naturales El IAC es la una... Especializada especial... en Ciencias, en ciencias Ah, el IAC sí. eh, Por ahí teníamos para contar Ese fue un trabajo distinto Y la gente del IAC, que es de Ciencias Naturales ¿Qué es lo que hicieron con ellos? ¿Toda la experiencia de laboratorio? ¿La de la huerta? Sí. ¿todo eso es? No, no eh, la de la huerta es con el Profe Marcelo ah, ¿Y con ellos? De de ¿Con la gente del IAC? ¿Qué es lo que se hizo? Los métodos de separación Ah, ahora sí Que tiene más que ver con la química, la biología Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿me pueden contar un poco acerca de cómo se realizó esa experiencia? ¿De qué? De separación ¿De ¿Separación? Trabajamos con el agua con, el, con la sal, con el azúcar El aceite Con el aceite Alcohol, el alcohol. Y lo fuimos mezclando y cada día que íbamos eh, todos los jueves tenemos Jack cada, cuando íbamos a, a al, al coso de Jack eh, hacíamos una mezcla diferente bien, hacen una mezcla diferente y después comprueban si salió bien, si salió mal sí no, nos después. fijamos un método para separar esa mezcla ah ¿Qué métodos conocen? Cuéntame uno, a ver. ¿Cómo separan aceite de agua, por ejemplo? Con, la, con, con papel filtro. Que sería el método de filtración. Bien. ¿Hay, de filtración? ¿Hay algún otro método, por ejemplo, no. para separarnos de sal? Sí, el agua es sal. Con sal, agua. sal con agua. Sal con el... agua. Sí. ¿Y cómo lo separan? Con el, con papel, el, filtro. Con el, el papel filtro. ¿También se separan? ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno, no sabía que se podía hacer eso Yo conocí alguna de hervido Herviendo se queda la sal o Hay una, una ampolla donde hace servir el agua Y se hace el destilado ¿Sí? Bien, bueno, es para pensar hay un par de cosas Veo que están haciendo muchas cosas en la escuela igual ¿Está, está bueno? ¿Les interesa cuando se ponen a trabajar con esas cosas? Sí, un ¿Sí? poco Cuando tenemos ganas Cuando tienen, cuando les pinta ¡Ja, <risa> ja, Bueno chicos, tenemos que terminar el bloque Les <risa> recordamos a los oyentes que se pueden comunicar Con nosotros en Facebook Buscando Programa Rec Todo mm. Junto Nos pueden escribir vía correo electrónico Ahora libre Arroba programarrec.com.ar Y también pueden bajar el programa en la red Farco Fuera de Argentina en las redes comunitarias www.farco.org.ar Este programa está hecho por alumnos Nombre y apellido de los que hicieron este bloque Por favor, nombre y apellido José Sanabria Pablo Carabajal Tiziana Di Veneto Joel Mormont Tayela Aramayo melanie Pérez Matías Torres Todos ellos son estudiantes de la Escuela Jorge Newberry, número 18, Instituto Celar 21 Nosotros ahora hacemos una pequeña tanda, escuchamos un poquito de música ¿Qué vamos a escuchar? Rom rombay, yo también Continuamos con más Hora Libre Me pegaste fuerte y todavía me duele ver que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes yo daba todo por estar contigo yo me moría con tus besos de mentira y yo sabía que mentías pero de todas formas te creía estaba ciego por amor estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más, y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas sin no extrañas, yo no lo entiendo. Yo también no es sé ese siente Esto para ti fue un juego, me prestaste fuerte y toda mi amé duele. Yo también no es sé ese siente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 No comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Yo también no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me dejaste fuerte y todavía me duele Yo también no sé si te Ahí escuchamos a Rombay con yo también Ahora estamos en el último bloque de Hora Libre sí eh, Con las chicas ¿sí? Un grupo enteramente femenino ¿sí? eh, eh, Todas estudiantes de sexto grado De la escuela número 18 y sexto escolar 21 eh, Chicas, nombre y apellido Joana López Candela Leiva Kimberly Daza Abby Paco Noelia Arispe Edith Esquetti Bautista María Belén Milagro Saucedo no, Bienvenidas a ver, han trabajado también, ¿no? Sí Ustedes estuvieron trabajando en otra línea Que tiene más que ver con la literatura, con el teatro ¿no? Sí ¿Con qué trabajaron? A ver, cuéntenlo eh... Con el proyecto de la novela de Rafaela ¿Sí? ¿Se leyeron la novela entera? Sí. Eh, no no. Estamos, La estamos terminando ah, ¿Están leyendo todavía? Sí, sí. Y vamos a, hacer, vamos a ir a reunirnos Es como un proyecto Vamos a hacer una marcha Sí, sí. Y nos vamos a reunir en el Parque de la Victoria Sí Tenemos que caminar desde la escuela, ¿no? Sí, sí desde sí, la escuela sí, sí. hasta la el, hasta el parque de la Victoria. Sí, ¿Y y dónde, y no, ¿dónde queda el parque de la Victoria? Eh, eh, cerca del, cerca del, del colegio, colegio, colegio, colegio, colegio, colegio. Sí, cerca del colegio. Y la idea es que, es que van ahí todas eh, marchando, sí, sí, sí, marchando con, con carteles y una menos, Y cada escuela tiene un lema y nuestro lema es el amor es no es violencia, el respeto. Ah, mirá, están trabajando entonces todas las cuestiones Ay, de género, digamos Sí, sí. ¿Y la novela por qué? qué se relaciona con esto? Con el... Porque a Rafaela le hacían bullying Sí, le hacían bullying los compartidos ¿También sí. le trataban? Sí. sí Bien, bueno, y tenían algunas cosas también para contar ahí de otro texto Que es una obra de teatro, ¿no? Sí, sí. sí. El, el, el, el, el, el, el cometillo el come de la, la, y paloma. la paloma ¿Fueron a verla? Sí ¿A dónde fueron? Al teatro de Aronial, Ah, mirá, está bueno, allá por el bajo Sí ¿Le gustó ahora? Sí, sí está muy bueno Bueno, cuéntame un poco, ahí tienen algunas cosas también para comentar y leer ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿quién empieza, Vamos a empezar, chica. la señora nos dijo que hagamos poemas de... Eh, de, de Rafaela, de Rafaela, Rafaela sí, sí, que era eh, cuidar, cuidar para, para, para cuidarnos. cuidarnos Cuidar para cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos para yo. Yo. Bien, ¿quién quiere comenzar? Ah, bueno, yo... Eh, el amor es una vida, el amor es para amar. Si estás al mío, yo te voy a cuidar. Bien, vamos de vuelta lento, por favor. Lento y más cerquita, dale. Bueno, el amor es una vida, el amor es para amar. Si estás al lado mío, yo te voy a cuidar. Muy bien, el resto silencio, por favor, porque se me escucha todo acá en aire. ¿Quién más puede, parar, puede leer ahora? Sí. Dale. Sabes que es posible cuidarnos, amar, cuidar. Y otras cosas más No te rindas, inténtalo, lo podrás lograr No te aísles No te quedes solo Comparte, intégrate y vive la vida Como nunca la viviste Sueña, renace y vuelve a nacer Como si nunca hubiera un ayer Bien ¿Esos textos son de ustedes? Sí, sí. ¿Cuándo los escribieron? Eh, hace... hace la semana Los Se escribimos el 26 del 8 Bien, mira vos. Bien, interesante ¿Quién tiene más para leer? Se va. Dale no, Es lo mismo El silencio y el dolor lastima el corazón El odio y la maldad hace mal a la vida Un mensaje de la crueldad viene a atacar Mas con valentía hay que luchar El desaparecer es una forma de perder ¿A Alguien o quien le debes creer Para amar debemos estimar Creer, confiar, valorar a quien amas o a quien desconoces El discriminar es lastimar La tristeza tenemos que valorar el amor perdona, el amor soluciona, el odio lastima, el odio es mentira. Bien. Tenemos otro más, a ver. La vida se sigue, hay que disfrutarla, porque la vida es una sola. Yo te cuido, tú me cuidas, nos amamos y cada vez y cada día te amo más. Si estoy contigo me siento feliz y cuando te vas me, me pongo a llorar. Si tú corres, yo corro. Si tú caminas, yo camino. Pero lo que sé y siempre voy a saber es que te amo. Bien. ¿Está dedicado bien a alguien? El... No. Pregunto, <ríe> <ríe> yo de churro. <chunda>. <ríe> Se puso colorada. <ríe> ¿Lo escribiste también esta semana? Sí. Mirá, bien. ¿Queda alguien más? Sí, vos tenías. Millie. Tú me cuidas, yo te cuido. Nos cuidamos, los cuidamos. Ellos nos cuidan y apoyan en las decisiones que tomemos para que después nosotros los apoyemos. Nos apoyan hasta un punto en el cual las cosas paran. Yo no sé por qué, pero las cosas por algo pasan. Y cuando esas cosas pasen, yo estaré para cuidarte porque el amor que te tengo mueve montañas, ríos y hasta mi espejo. Muy bien. ¿Queda alguna más? Sí, Belén. Nuestra paz es amor con el corazón Nuestra vida es alegría Y juntos podemos lograr lograr la sintonía La luz brilla, el sol también Pero la sombra no Y nuestra canción es amor Amar es cuidar, creer es bondad Crecer es aprender Y con tus manos me guiaré Bien Han escrito mucho, Che <risa> sí, sí. Está bueno bien, bien, bien, bien Bueno, a ver eh, ¿Cómo fue que se inspiraron para escribir esto? ¿Cómo, cómo sale la uh -huh. teníamos el tema cuidar para cuidarnos y teníamos que escribir las poesías a base de eso. O sea, ese era el título y la indicación, sí. digamos. Sí, sí. Es como ¿Y ¿Cómo hizo cada uno para escribir? ¿Escribieron en la escuela, en su casa? En la escuela alguna y la, en la casa. casa. Si el, el, el, el. Y todos escribieron de en dónde? A ver, cuéntame cada una. Yo en la Yo escuela. escuela. Yo escribí en, en, en, en, en la escuela. Yo en mi casa. En la casa. En la escuela la escuela? y que eh, era fácil escribir, ¿E ¿Generado un silencio, ¿cómo hicieron? Sí, no, yo, me inspiraba. No, yo no si me inspiraba. yo me que, cosa. Yo no. me tenía que concentrar que si no, no, no es fácil no. escribir poesía. No. No. Para no, mí no sentido, no. no. es un poema. Pero hubo que corregir algunas cosas y eso. Sí, sí. sí. Quién os ayuda a corregir? Las la señoras Alejandra la aburra mucho, Manalé, ¿eh? Sí. Se ve que están trabajando bien. Sí. Bien, ahora cuénteme, Coventillo de la Paloma, pasamos a la cuestión del teatro. Sí. Uh, ¿Sí? sí. ¿Cómo fue la obra de teatro? Ah, estuvo buena. Estuvo buena. Era de los inmigrantes que llegaron a que llegaron Argentina. A Argentina de sí. todos los países. Sí, estuvo. Bien, era de los inmigrantes argentinos. ¿En qué barrio se lleva adelante la obra, se acuerdan? Eh, eh, creo que No, no, no, no. no, no, no, no. No ¿El barrio de Santelmo o Santelmo. La Boca sí, sí. debe ser? No me acuerdo Santelmo. yo Santelmo. Santelmo ¿Santelmo era? Sí. sí, Santelmo Hace muchos años que vi esa obra No <ríe> <ríe> vamos La Boca o Santelmo, pero por ahí, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires sí que es una zona que hasta el día de hoy tiene lo que fueron las casonas, los conventillos La parte de La Boca es conocida por las casitas de muchos colores, de chapa sí. Sí. ¿Y qué pasaba en la obra? ¿Quién me puede contar? No, pasaba pues que había eh, gentes que eran de otros países y que vivían en un conventillo En un conventillo vivían y, y vivían todos juntos y había, había problemas porque nadie se quería, se odiaban entre todos Se odiaban medio era, madre era, sí. Pero por una chica... Acércate, acércate, acércate, ah, acércate Pero por madre. una chica eh, todos los hombres están peleando por Chilo, la, mana, la chica porque llamaban a la chica Mmm Y las, las esposas de los hombres eran celosas y se la agarraban con la chica. Sí. La querían echar de este pueblito. ¿Y la chica porque era tan querida por todos? Porque era linda y las otras señoras eran pegas. Porque, era, porque como... era linda, básicamente, como diciendo, y bueno. Bien, a ver... Eh... Por ahí también eh, me parece interesante que, que han visto aparte de lo que siempre pasa, ¿no? En las inmigraciones, que es, se empiezan a mezclar culturas, y sí, sí, sí. ¿sí? formas de vivir, de vestir, de hablar, sí, sí. ¿sí? de hecho a nosotros también nos pasa un poco eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿sí? Digo, en los barrios nuestros tenemos gente de Bolivia, de Paraguay, de Perú, japoneses, coreanos... Eh, digamos, <risa> ¿En serio? Sí, claro. Yo me acuerdo de las primeras veces que empecé a la clase me dijeron la mitad de tu alumnado ¿sí? son chicos de Corea. No pueden ser y la verdad es que sí, había chicos de Corea. Una inmigración que ahora ya pasaron 12 años. ¿Vieron la escobo para el otro lado? ¿Nunca vieron el barrio de coreanos? Sí. Bueno. Bien. Bueno, chicos, nos queda nada de tiempo. Ya nos tenemos que despedir. Así que les voy a pedir que me digan nombre y apellido de cada uno de ustedes. Joana López. Candela Leiva. Qué maravilla esa. Avipaco, Noelia Arispe, Edith Esqueti, Bautista María Belén, le mm deseamos -hmm. milagros. A todos ustedes les contamos que este fue el tercer grupo de la Escuela Jorge Número, el Distrito Escolar 18, ¿sí? no, Distrito Escolar 21, Escuela Número 18, ahora sí. sí Una escuela primaria, sexto grado, todas ellas eh, estudiantes que nos hicieron este tercer bloque de Hora Libre. Nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene cuando lo vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Fuerte aplauso para ustedes. solo lo que le digan no vivimos enamorando día a día dile que yo soy el que te quiere explícale lo que sucedió entre tú y hola que apa se encendió no sé cómo pasó tú me quieres que no la hagas a lo que le diga no vivimos enamorando día a día vida mía ya no quiero ocultar lo que tú te metes sin de convencer que no se deje llevar por la apariencia